un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y los anteriores para descargarlos o para escucharlos todas las veces que te apetezca. Un programa muy especial el de hoy en el que vamos a dar un repaso a lo que ha sido lo mejor del año 2009. Una tarea difícil porque todas las canciones, las 200 y pico canciones que han sonado en el 2009 en hipnosis, Eh, todas ellas le, le tenemos un especial cariño pero de ellas hemos mm, recogido eh, pues una quincena para para volver a disfrutarlas para para volver a escucharlas comenzando con uno de los grupos del año desde luego un dúo de san francisco que responden a un nombre bien simple como es girls chicas su primer trabajo También tiene un nombre sencillo, álbum, y que sin embargo esconde una colección de canciones realmente impresionante. Chris Owens es el chico que se encuentra al frente de la banda. Vamos a comenzar esta edición especial con este Last for Life. Ellos son girls, te encuentras en estado de hipnosis. In the head. But maybe if I really try with all of my heart, then I could make a brand new start in love with you. unos debutantes y un álbum realmente espectacular, así, así mismo se llama el trabajo Álbum Girls, es el nombre de la banda desde San Francisco con Chris Owen al frente, con unos vídeos que tampoco deberías de perderte y con temazos como ese Last for Life. Continuamos con este repaso a lo mejor del de 2009 y lo hacemos con una canción y con un álbum al que uno le tiene especial cariño. Eh, Romancero es como se llama, es otro álbum de debut eh, el primer trabajo de esta chica que responde al alter ego de La Bien Querida una de sus canciones, Corpus Christi Los aeronautas hablan de la effloscencia del aire en invierno y los astrofísicos del sol y las estrellas en el universo yo Miento si se me olvida algo, si se me olvida algo Y te digo que te quiero, y te digo que te quiero Pero yo no dudo, ni tampoco miento si te digo que te quiero La maqueta ya prometía y en el álbum se ha confirmado Romancero, el primer trabajo para Ana Fernández Pillaverde, o lo que es lo mismo, la bien querida, un apodo que le viene como anillo al dedo, pues se encuentra rodeada pues por lo más granado de la música de nuestro país, por Jota, por Señor Chinarro, por David Biff, eh, ha, colab ha colaborado en, en otros álbumes, eh, dentro de un rato la volveremos a escuchar en una colaboración, en fin, desde luego ha sido uno de los A, álbumes nacionales de este 2009 este romancero el álbum de la chica de las faldas largas la bien querida y temas eh, realmente bonitos como ese corpus christi desde escandinavia desde, desde noruega siempre surgen bandas interesantes y eh, claro en esta temporada pues tampoco podía ser una excepción desde bergen desde noruega ha llegado un dúo con bases electrónicas Eh, llamados Roexop con canciones realmente eh, impresionantes en su, en su álbum Junior. Temazos como el que vamos a escuchar: este, La Chica y el Robot, de que eran del robot. Roexop. Temazo, sin duda alguna, The Girl and The Robot. Muchas veces nos comportamos en nuestra vida cotidiana justamente como eso, como robot. Eso es lo que vienen a reivindicar este dúo noruego, Royksopp, desde Junior, su álbum del, del año, de este año 2009. No solamente de novatos vive una temporada, también hay bandas muy veteranas que... Saben, pues, eh, mantenerse en primera línea y sacar álbumes eh, imponentes. Popular Songs es el álbum que ha sacado la banda más insigne de Hoboken, Yo la tengo. Temas eh, que hacen recordar a los mejores tiempos de la banda, como este, Nothing to Hide, Yo la tengo. ¿no? 20 años y siguen pareciendo un grupo recién salido del horno Canciones frescas, canciones potentes, repletas de guitarrazos impresionantes Como ese Nothing to Hide firmada por Yo la tengo Vamos ahora con uno de los mejores temas pop de este año en nuestro país Francisco Nixon, un hombre también de una trayectoria ya larga Ya sabes, Australian Blonde, La Costa Brava, etcétera ahora con su proyecto más personal eh, con El perro es mío que es su segundo trabajo con bajo. bajo ese nombre, bajo Francisco Nixon y temas pues muy marca de la casa, como este Erasmus, Borrachas, Francisco Nixon, en Hipnosis Just to detrás costumbristas, sentido del humor y fantástica cadencia pop en la música de este tipo Francisco Nixon, Erasmus Borrachas y canciones como ese El perro es mío. Vámonos hasta Brooklyn que también ha generado multitud de buenas canciones en esta temporada. Un ejemplo de ellos son estos chicos Harlem Shakes desde su álbum de debut Technicolor Health y temazos como Sunlight. A coat of many colors sold it off online, and now I duck my older brothers. Continuas en hipnosis a través de este punto del dial y por supuesto también a través de nuestro blog, a través de hipnotízate.blogspot.com repasando lo que ha sido lo mejor de este año 2009 que ya termina. Uno de los grupos de la temporada sin duda alguna ha sido un cuarteto londinense de música enigmática, de música melancólica, nocturna, un poco triste... que responden al enigmático nombre de, de XX, los XX, el álbum se llama al igual que, que la banda, una banda jovencita, menos de, de 20 años o rondando los 20 años su, sus componentes. Vamos a quedarnos con una de sus canciones como es este, Crystalized, ellos son de XX. I've done things in this small doses. So don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest. Hi, hi, hi. mirándose a la perfección, las voces de Romy Croft y Oliver Sim para, dar, para darle cuerpo a este álbum de debut y a uno de los álbumes de la temporada sin duda alguna para muchas publicaciones, el mejor álbum del 2009. Este XX de XX, una X blanca sobre un fondo negro en la portada y temas que te envuelven como ese Crystallized. Vámonos desde Londres hasta Escocia para escuchar una banda más veterana que han publicado en este, en este año 2009 un precioso álbum en su línea llamado My Maudlin Career. Estamos hablando de cámara oscura con temazos como You to All LA. If you a Lay. I wish I had good reason to see you soon No need to convince me that you were a catch I bought my ticket, I'm sold at last Who was the same? Composiciones pop marca de la casa Cámara Oscura, con ese You Talk a lie incluido en My Mauling Career. Vamos con otra banda veterana que nos han sorprendido en este año 2009 con un álbum repleto de estupendas canciones. Yes, es como se ha llamado el álbum de Pet Shot Boys y temas como este Love, etcétera. Seguir que un álbum de debut sea una maravilla Pues es algo que no es que sea sencillo Pero bueno, eh, ahí está todo el potencial de la banda Pero que un, una formación que lleva un montón de años Veintitantos años grabando discos Los encuentres en plena forma A mí es, es algo que me da pues, una especial alegría Y eso ha ocurrido este año con este álbum de Pet Shot Boys Un álbum repleto de estupendas canciones Especialmente... Esa que acaba de sonar, Love, eh, etcétera Es como se llama eh, el tema que nos han dejado. Los que nos acompañan a continuación llegan desde nuestro país. Es una banda que podríamos decir que es nueva. El álbum es de debut, desde luego. La banda pues también es, es nueva. Pero sus componentes tienen un bagaje musical. Eh, estamos hablando de L Belga, el nuevo proyecto musical. de José L. García antiguo componente de formaciones como Manta Rey o Viva Las Vegas 1971 es como se ha llamado su álbum que contenía canciones como Todas las cosas Yo no querré demostrarte mi amor que hay algo extraño Lo siempre puede serte fiel Sin dudar Si al final Llegarán otros Besos clandestinos Esta historia soy pop aunque de regusto clásico con un ramalazo folk también José Lé, eh, acompañándose de Fanny Álvarez dándole ese contrapunto chico chica que le dan ese aire tan especial a las composiciones de L belga 1971 su álbum y temas como ese todas las cosas un álbum muy curioso el que nos acompaña a continuación un proyecto musical más que otra cosa este Stuart Murdoch de Bell Sebastian que se monta a una banda llamada God Help The Girl eh, para crear la banda sonora de una película que todavía no se ha grabado esa película se llamará, se supone, al igual que la banda y, y la banda sonora, esta que sí ya está hecha pues contenía canciones realmente memorables como la que va a sonar con Monday Night ellos son God Help The Girl ¡Tá! continúas en hipnosis en este punto del día y a través de hypnotize.tv.blogspot.com en esta ocasión repasando lo que ha sido lo mejor del año entre esos álbumes el álbum de debut de unos chicos que han llegado desde Nueva York y que responden al larguísimo nombre de The Pains of Being Pure at Heart un álbum pues con reminiscencias al mejor eh, a la mejor música de los años 80 a ese pop ruidoso, a ese pop amateur, eh, eso todo esa toda esa mezcola, mezcolanza la demuestran en, en canciones como la que va a sonar Young Adult Friction. Ellos son The Pains of Being Pure at Heart, una de los álbumes mejores de este año 2009. Absolutamente maravilloso, uno de los álbumes que más he disfrutado personalmente en este año The Pains of Being Pure At Hair El álbum homónimo de los neoyorquinos Con esa perfecta conjunción de ruido y melodía Excelentes canciones como ese Young Adult Friction Vamos a continuar en los Estados Unidos Ahora nos vamos a ir hasta Baltimore para escuchar a una de las bandas Sobrevaloradas para mucha gente Absolutamente geniales para otros Eh, Animal Collective es, es un, como su propio nombre indica, más que una formación, un colectivo de músicos eh, innovadores, hipnóticos en algunos casos. Eh, incluso eh, la revista Rock the Luz, por ejemplo, los considera considera este álbum Merry We Weather eh, Post Pavilion como el mejor álbum, no del 2009, sino de la década, de esta primera década de los 2000. En fin, cada uno que, que juzgue Animal Collective y este Summertime Clothes. Música de Anima Collective desde ese Merry Weather, Post Pavilion, uno de los grandes álbumes de esta década, de este año 2009, eh, con esa música original, desde luego en temas como Summertime Clothes. Vamos a continuar en este repaso a lo mejor de 2009 con el álbum de una formación llamados Ye yeah, yeah, yeah, en sus comienzos, la banda neoyorquina que lidera Karen O., Pues tenía unos ramalazos mucho más punkis en este álbum. Los hemos encontrado más electrónicos. Lo vamos a comprobar en canciones como este Zero. Es la música de Ye yeah, Ye yeah, Ye. Yeah". like a You feel like a madman on the run Find me never, never far gone So get your leather, leather, leather on hiperactiva Karen O que la hemos encontrado este año la neoyorquina frente a su banda a los, yes, a los yeah, yeah Yeah que los podemos escuchar en este tema de aires electrónicos poderosos llamado Zero y también dentro de una banda sonora, la banda sonora de donde viven los monstruos Where the Wild Things Are que es como su título original bajo el nombre de Karen O and the Kids, un proyecto también bastante interesante estamos llegando casi al final nos venimos hasta nuestro país para escuchar la música de Antona, que ha editado un fantástico álbum llamado eh, En la cama con Antona, en la que colaboran pues multitud de, de, van, de bandas eh, bueno, multitud de, de cantantes, en este caso una de las protagonistas de la temporada como es La Bien Querida, que pone la voz A este tema, tú hueles mejor, Antona. acordarme de que entonces yo sabía de memoria cualquier conversación cualquier pequeño gesto que indicara que tenía alguna opción álbum absolutamente maravilloso este en la cama con antona eh, un álbum pues repleto de colaboraciones en este caso la que canta, la que pone la voz a Tú hueles mejor es la bien querida, que hemos escuchado también en el comienzo del programa, ya que ha publicado uno de los álbumes, en mi opinión, de, de este año. Llegamos al final, queda tiempo para solamente una canción, de esas que pertenecen a, a un apartado que hemos comentado varias veces. Bandas muy veteranas que nos han dejado sorprendidos con álbumes estupendos. Sonic Youth. Poison Arru. Adiós 2009. No te echaremos de menos.